¿O va a ser más previsible? Mamen Rodríguez Astro. Pues ya te anuncio, Juan Diego, que también vienen cambios en el tiempo y que van a ser drásticos. Madre mía. Ahí lo dejo. Pero serán a partir del miércoles y te lo voy a contar mañana en el mediodía. En cuanto al fin de semana en general y hoy sábado en particular. Lo mejor es que disfrutes el tiempo estable, seco y soleado. Si vemos algo de agua, va a ser o en los grifos, y si cae del cielo, será testimonial. Y en el Tercio Norte, por la mañana en Galicia y por la noche en el Cantábrico, en Navarra y en Pirineos. Pasarán sistemas frontales, pero lo notaremos solo en el cielo que estará. Más cubierto bajan las mínimas, lo notarás, s、sí、i madrugas, y veremos heladas en el interior del centro y del norte. La máxima serán, por el contrario, cálidas, y veremos los 20 o 22 en el Valle del Guadalquivir. Ya lo que sabemos, que si vemos agua va a ser en los grifos, estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. El Partido Popular frustra la moción de censura en Murcia al desmarcarse tres diputados de Ciudadanos. Los tres se han incorporado,、eh, José Manuel, al gobierno de López Miras. Por tanto, se trata de una maniobra, sin duda, que ha recibido duras acusaciones de PSO e y del Partido de Naranja, ¿verdad? Sí, es en Onda Cero anoche el secretario general del Partido Popular, García Egea, acusaba a Pedro Sánchez de intentar asaltar Murcia a la desesperada.、Pues、hemos visto un intento desesperado por parte del Partido Socialista de llamar a la puerta de Vox para que apoyen a una、sí. candidata en una suerte de coalición tutti frutti en el que existe. Podemos, socialistas, Vox, Xbox, es decir, el poder a cualquier precio. El PSOE se desvincula del fracaso de la moción de censura y reprocha a arrimadas que no controle su partido. La presidenta del partido Naranja convoca una reunión de la dirección el próximo lunes, mientras que el portavoz Edmundo Val llama mafioso al PP. Comportamientos mafiosos del Partido Popular en Murcia. Tres diputados que se presentaron en la lista de ciudadanos con nuestras siglas van a ser nombrados consejeros del Gobierno de Murcia para que callen. Para convertirlos en cómplices, en cooperadores de la corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide este fin de semana si hay adelanto electoral en la región el 4 de mayo. El tribunal habilitado hoy y mañana para la tramitación y resolución del recurso interpuesto contra el decreto de Díaz Ayuso. El Partido Socialista repetirá candidato Ángel Gabilondo. Laura Borrás, nueva presidenta del Parlamento, se compromete a proteger la Cámara de posibles injerencias del Estado. Esquerra y Junspercat t afrontan a partir de ahora dos semanas más de negociaciones para a t a r la investidura de Pera Aragonés como presidente de la Generalitat. España sigue adelante con la vacuna de AstraZeneca, al considerarla segura. Cinco comunidades autónomas han retenido los sueros que les quedaban de un lote de esta farmacéutica mientras estudian una treintena de casos de trombosis tras su administración en varios países de Europa. Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio de la caja B del PP el próximo 24 de marzo. El tribunal ha citado también a García Escudero, Arenas Álvarez Cascos, Cospedal, Rato y Trillo. Por otra parte, el juez de la Púnica ha imputado al empresario que, según Barcelona, Pagó 60.000 euros a Esperanza Aguirre. La ciudad estadounidense de Minneapolis aprueba un acuerdo civil por 27 millones de dólares con la familia de George Floyd. La muerte de este afroamericano en mayo del año pasado, a manos de un policía, desató una ola de protestas raciales que sacudió a Estados Unidos. Deportes: El Levante se lleva el d e r b i valenciano al imponerse al Valencia por 1 a 0. El tanto granota fue obra de Ruger. Esta noche, el líder, el Atlético de Madrid, visita al Getafe. También se juegan hoy estos partidos: Real Madrid, Cerche, a l a v e z Cádiz. Y os haces una valladolid. ¿Tienes por ahí, José Manuel, los números de suerte? Claro que sí. En el sorteo de los Euromillones, la combinación ganadora la forman los números 4, 6, 9, 11 y 44 estrellas para el 10 y para el 11. En la Bonoloto, estos son los números afortunados: 1, 12, 13. 15, 32, 37 y 45. Complementario el 18 y reintegro el 1. Y el cuponazo de la 11 ha sido para el 38.396 de la serie 89. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en noticiasfds. ¿La moción de censura a Fernando López Miras en Murcia ha fracasado o no? Nunca se sabe porque las firmas se las lleva el viento, pero a esta hora de la mañana, sin duda, el presidente de la región de Murcia despierta de manera muy distinta a la que se despertaba ayer cuando todo estaba perdido. El azul PP ha pasado de ser un color que se difuminaba a ser un color que recobra luz, mientras que el naranja Ciudadanos ha dejado de brillar para empezar. a Palidecer. ¿Cómo ha cambiado el panorama, José Ramón Arias? Lo que ha cambiado el panorama en tres días en el seno del Partido Popular. De la zozobra por ver cómo perdían la comunidad de Murcia a la satisfacción de comprobar cómo no solo la conservan, sino que puede haber empezado la reunificación del centro-derecha. Los populares cargan la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido estos días, no en Ciudadanos como partido, sino en su líder Inés Arrimadas y en Pedro Sánchez como paladines de una operación urdida entre n i e b l a s contra el Partido Popular, tal y como señala el r e s Responsable de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. Arrimadas decidió convertirse, yo lo digo con pesar, ¿eh? en el satélite de Sánchez a cambio de la presidencia de una comunidad autónoma. Eso es lo que pasó. Y para ello,、eh, la palabra de la señora Arrimadas dejó de valer absolutamente nada. Los populares piden a los que les acusan de transfugismo que dejen de hacer el ridículo porque lo que ha ocurrido es que tres miembros de Ciudadanos, la mitad del grupo parlamentario, han respetado el pacto de gobierno firmado hace dos años.、Un pacto Que ha sido traicionado por la l í d e Regional r de Ciudadanos en Murcia y, sobre todo, por la Líder de Ciudadanos a nivel nacional. La Líder de Ciudadanos a nivel nacional se las prometía felices este viernes a primera hora de la mañana en el programa de Carlos Alsina, aquí en Onda Cero. i n é s a r rimadas, Aseguraba que tenía todas las firmas. Tengo todas las firmas de mis compañeros de Murcia para la moción de censura. Si no, no s habría presentado. <coughs> perdone. Esto parte de mis compañeros de Murcia. O sea, esto no es una llamada de Madrid. Esto son muchas llamadas durante mucho tiempo de los señores de Murcia diciendo: Oye, mira esto es lo que pasa, mira lo que nos está pasando. Mucho tiempo se ha intentado reconducir, no se ha podido. Pero lo que no se ha podido evitar por parte de Arrimadas es que tres diputados autonómicos de su partido hayan anunciado que no apoyarán esa moción de censura. Las firmas se las lleva el viento. Fernando López m i r a s presidente del gobierno murciano por el Partido Popular, comparecía este viernes para comunicarlo. Y no comparecía solo Honda Cero Murcia, Verónica Martínez. Arropado por Isabel Franco y Valle m i g u e l e z dos de los tres diputados de Ciudadanos que han pactado con el Partido Popular votar en contra de la moción de censura, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, comparecía ante la prensa para confirmar que la moción había fracasado. López Miras destacó que los murcianos no merecían esta traición y lamentó el espectáculo vergonzoso de quienes deberían estar velando por el interés de los murcianos. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al millón y medio de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana la región de Murcia. Una región que no se merecía ser escenario de un mercado de intercambio de sillones. El presidente López Miras también anunció ayer los nombres de su nuevo gobierno, del que formarán parte los tres diputados disidentes. Ciudadanos ya ha iniciado expediente para la expulsión de los tres y la coordinadora regional de la Formación Naranja, Ana Martínez Vidal, ha dicho que se mantiene la moción de censura y que todos tendrán que retratarse. Los que hoy han dado este paso. Tendrán que retratarse ante todos los murcianos y retractarse de la palabra dada. Nuestros afiliados y votantes sienten vergüenza. Ante esta subasta de voluntades. Martínez Vidal tuvo que desmentir ayer por la tarde que haya iniciado contactos con tres diputados expulsados de Vox para que prospere la moción, como así afirmaba uno de ellos. Poco después hablaba Edmundo Val en nombre de Ciudadanos, el portavoz adjunto del Partido Naranja en el Congreso de los Diputados. Era muy duro en su comparecencia Ismael Terriza. Durísima comparecencia de Edmundo Val contra el PP, graves acusaciones contra los populares y contra los tres diputados comprados, ha dicho, tras comprometer sus firmas de apoyo a la moción. Denuncia el portavoz de Ciudadanos en el Congreso que los populares querían hacerles cómplices, hacerles callar la boca y sí han logrado silenciar a tres transfugas. Comportamientos mafiosos del Partido Popular en Murcia. Tres diputados que se presentaron en la lista de ciudadanos con nuestras siglas van a ser nombrados consejeros del gobierno de Murcia para que. Que callen. Para convertirlos en cómplices, en cooperadores de la corrupción. Vale eludir referirse específicamente a esos tres diputados expulsados de v o s que con un sí a la moción darían un nuevo giro al guión. Ha apelado al conjunto de la Asamblea para que voten en conciencia contra los comportamientos mafiosos y negaba que haya que dirimir responsabilidades en la dirección de Ciudadanos por lo ocurrido en Murcia. En cualquier caso, el lunes arrimadas tendrá que responder a los críticos, líderes regionales con peso en la ejecutiva por fin convocada. La dirección del Partido Socialista l a m e n t a b a Que la líder de Ciudadanos no hubiera sido capaz de controlar a los diputados de su propio partido en la Asamblea Regional de Murcia, mientras varios dirigentes del Partido Socialista estallaban públicamente contra el Partido Popular, Ignacio Jarillo. En el entorno socialista y a través de redes sociales, duras palabras del PSOE ayer contra la acción del PP de convencer a tres diputados de Ciudadanos para que finalmente no apoyen la moción de censura. Tamayazo, dicen en redes sociales, y su número 2, a d r i á n a Lastra, señala que el PP no hace política sino que la corrompe. Y desde el gobierno, el deseo del ministro Ábalos de que se cumpla la palabra dada. Yo confío en la honradez de los firmantes y la integridad de los firmantes. Y después, el mensaje neutro de la ministra portavoz Montero, que defiende la importancia de la estabilidad De los gobiernos autonómicos, en referencia a Murcia, Madrid y Cataluña. Y por tanto, la voluntad nuestra es contribuir a la estabilidad del conjunto de ejecutivos y ojalá. Todas las administraciones puedan aprobar un presupuesto que también es una línea garantista de continuidad y, por tanto, seguridad para el sector inversor y para la propia actividad de las empresas. Desde la dirección de f a r r a z en todo caso, lamentan que al final la líder de Ciudadanos Arrimadas no haya logrado controlar las decisiones de su partido para que triunfe la moción de censura en Murcia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá este fin de semana si se celebran elecciones en la región el 4 de mayo próximo, el sábado y el domingo. Trabajarán los magistrados que han de resolver el recurso presentado por la Mesa del Parlamento Autonómico. Marisa Menéndez. La Mesa de la Asamblea ha presentado el recurso contra la disolución de la Cámara Regional y la convocatoria de elecciones y solicita medidas cautelarísimas. Entienden que el decreto de la presidenta Díaz Ayuso no es conforme a derecho porque cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad ya estaban en tramitación las dos mociones de censura de PSOE y Más Madrid. Para el Gobierno Regional habrá elecciones, el recurso no tiene recorrido, ha dicho. El consejero de justicia Enrique López. Habrá elecciones, habrá elecciones porque hay un acuerdo válidamente adoptado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha disuelto la Cámara, la Asamblea, ya está disuelta y habrá elecciones. Habrá elecciones porque, además, yo creo que es lo que mejor le conviene y viene bien a los madrileños, que hablen. Si los jueces dictaminan a favor y aceptan las cautelarísimas, las elecciones quedarían en suspenso si lo desestima. Habrá comicios el 4 de mayo. La nueva legislatura arrancaba este viernes en Cataluña. Los tres partidos independentistas deben ahora entenderse para convertir a Pera Aragonés de Esquerra en presidente, después de que se hayan puesto de acuerdo para hacer presidenta del Parlamento. A Laura Borrás, la candidata de Juns, Onda Cero Barcelona. Laura Pons. Laura Borrás, la nueva presidenta del Parlamento, asegura que no permitirá injerencias del Poder Judicial en la Cámara Catalana y garantiza que se podrá hablar de todo, también de autodeterminación, referéndum y monarquía. No permiten injerencias de las otras No permitirá injerencias de los poderes ejecutivos ni judiciales, que q u e d e dicho como declaración de intenciones de un Parlamento que queremos que sea fuerte, independiente y libre. u n discurso, d el de Burras, en el que ha enmendado la etapa de Roger Turren como presidente del Parlamento, y eso no ha gustado a los futuros socios de Gubernas, que republicana es la portavoz, Marta Vilalta. Nosotros lo que hacemos es respetamos r discurso presidenta Nosotros r el de e e la s a p t el discurso de la presidenta Laura Burras, evidentemente, pero lo que, que hacemos al mismo tiempo es reivindicar la presidencia del señor Roger, Roger Turren y también la de Carma z u c a d e l l porque la dignidad la no se ha ido nunca de, de este、Carme、Parlamento. De Carmell, porque la dignidad no ha marchado n n u c a de e s t e Parlamento. Sea como sea, ya he e m p e z a d o a caminar la nueva legislatura, la decimotercera, con una mesa con mayoría independentista. Cinco independentistas, uno de ellos de la CUP y dos socialistas. Una legislatura, sin embargo, que ya empieza con la duda de si Laura b o r r á s podrá completar su mandato. Todo dependerá de cómo evolucione la causa judicial que tiene abierta por haber presuntamente fraccionado contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Noticias fin de Semana Juan Diego Guerrero. Los 11 mil millones de ayudas para las empresas más perjudicadas por el virus ya están aquí. Pero lo importante es que estén en los bolsillos de los afectados. Ahora se trata de saber cómo va a repartir el gobierno ese dinero y cuándo va a llegar. A los interesados, Ignacio Rodríguez Burgos. El principal requisito para recibir las ayudas es haber perdido al menos el 30% de la facturación. No repartir dividendos ni subir sueldos a la dirección y comprometerse a mantener la actividad hasta al menos junio de 2022. Las ayudas pueden llegar a los 200.000 euros. La agencia tributaria controlará los requisitos y apoyará a las comunidades autónomas. Las ayudas directas alcanzan los 7.000 millones, de los cuales 2.000 millones serán exclusivamente para Canarias y Baleares, las más afectadas por la caída del turismo. La vicepresidenta Nadia Calviño afirma que deben adelantarse a la ralentización que se está produciendo en la Europea. La duración y el impacto económico de la pandemia aumentan el riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda mitad del año. Y por eso es necesario que nos adelantemos. Calviño asegura que hay 136.000 trabajadores menos e n e r t e frente al pico alcanzado a principios de año, pero también señala Que quedan semanas duras. Tenemos por delante todavía semanas muy complicadas en las que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a las familias de, de nuestro país. El Consejo de Ministros también ha aprobado fondos para reestructurar la deuda y para las empresas medianas. Se extenderá hasta final de año la moratoria en los concursos de acreedores y, eso sí, hasta finales de abril, principios de mayo, será difícil que lleguen estas ayudas. A las empresas. El gobierno anunciaba esta partida económica para empresas perjudicadas por el virus en el mismo día en que aseguraba que va a seguir confiando en la vacuna de AstraZeneca. Los últimos datos nacionales confirmaban. Que el contagio continúa bajando lentamente, aunque hay que lamentar 173 fallecidos más. Mercedes p a s c u a En las últimas 24 horas se han registrado 5.348 casos nuevos y 173 fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando: 130 casos por cada 100.000 habitantes, con Baleares y Extremadura por debajo de 50 casos, pero todavía con Melilla superando los 400 y Madrid con más de 224. Baja también la ocupación hospitalaria: la SUCIS todavía al 23%, La Rioja, Madrid, Cataluña Y Baleares con más del 30% de ocupación de enfermos COVID. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, la Agencia Española del Medicamento asegura en un comunicado que no hay evidencia científica de que la vacuna esté causando trombos. A ello se refería la ministra portavoz Montero. En nuestro país no ha habido declarada. Ningún tipo de reacción en este sentido, ni ningún tipo de cuestión que contraindique la administración de la vacuna. A pesar de que la ministra Darias dice que todas las vacunas que habían llegado a España de ese l o t e habían sido inoculadas, Asturias, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Canarias han paralizado dosis de los lotes que no habían administrado. Todas las comunidades autónomas cerrarán para el fin de semana largo de San José y para la Semana Santa. La Comunidad de Madrid, que era la única que se negaba, acata la orden del Gobierno, aunque va a llevarla a los tribunales, como confirmaba este viernes su viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero. La Comunidad de Madrid va a aplicar la orden comunicada y, por tanto, va a aplicar el cierre perimetral impuesto entre el 17 y 21 de marzo y entre el 26 de marzo y 9 de abril. Pero como he dicho antes, Como técnicamente consideramos que es una medida que puede perjudicar la transmisión de la infección en la Comunidad de Madrid, los servicios jurídicos de la Comunidad van a presentar un recurso ante la justicia por un aspecto puramente técnico. La Semana Santa también será una época de cierre en Italia, pero será un confinamiento total. O sea que los habitantes de la República estarán metidos en casa. Durante los días festivos, corresponsal de Onda Cero en Italia, d a d i o Menor. Los italianos se van a pasar encerrados en casa del 3 al 5 de abril, los tres días más señalados en el país durante la celebración de las próximas fiestas de Semana Santa. Ante el empeoramiento de la pandemia, el gobierno de Mario Draghi aprobó ayer nuevas restricciones que el lunes entran en vigor. Sobre la base de las evidencias científicas, el gobierno ha adoptado medidas restrictivas que juzgamos adecuadas y proporcionadas. A partir de la semana que viene, la mayoría de las regiones italianas solo estarán abiertas las tiendas de productos esenciales y estará permitido salir de casa únicamente por motivos laborales, de salud o de necesidad. Los estudiantes, además, pasan a la didáctica distancia. 7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Los jóvenes se convierten en una parte de la sociedad que padece los efectos de la pandemia desde el punto de vista de su propio futuro. Eso nos inquieta y por eso hemos encargado a una mujer de Onda Cero que indague sobre ello. Laura Gil. Generación de la doble crisis, la recesión y la pandemia, que de forma global ha contribuido también a aplazar el despegue económico y profesional de miles de jóvenes. Pone el foco sobre ellos los millennials, la fundación alemana Friedrich Naumann, con un estudio radiografía de sus condiciones de vida y un documental que adelanta su director David g e n e b e r g e r presentarán ante el Parlamento Europeo para visibilizar un escenario marcado por la desigualdad en pleno siglo XXI. No es justo que un joven español o italiano o portugués tenga menos oportunidades en la vida. Este que es un joven、eh, alemán, entonces vale la pena llevar ese tema a nivel. Europeo, hablar de eso profundamente y, y, y también coleccionar datos para tener、eh, algo más tangible, digamos, para, para hablar de esa manera a nivel、eh, político y、eh, en la discusión pública. Se busca remover conciencias con datos sobre la mesa como este. Solo el 20% de jóvenes españoles con estudios superiores están emancipados y tienen hijos. Es por ello buen momento para promover un buen reparto de los fondos europeos y reajustar la formación de los jóvenes para acomodarles. En el mercado laboral. El nivel de estudios muy elevado causa, por ejemplo, que muchos jóvenes sin esos estudios、eh, encuentran ca cada vez más dificultades para encontrar trabajo. Entonces, estamos convencidos de que necesitamos más、eh, educación vocacional, por ejemplo, y también、eh, más educación en las escuelas, ya empresarial, financiera y así, para diversificar también la economía en grandes,、eh, a grandes rasgos. Porque en los países donde la economía está más diversificada,、eh, la economía como tal está más. resistente a los efectos de la crisis. Es responsabilidad de instituciones como la Unión Europea, explican desde la Fundación, dar la vuelta a esta situación en la que además avanzan de forma preocupante los radicalismos políticos de izquierda y derecha a través de los populismos. Estamos muy preocupados、eh, en, en toda Europa, básicamente, que esa fuerte crisis económica、eh, puede también、eh, apoyar al populismo de los dos lados. Y claro, con una tasa de, de, de desempleo joven tan, tan grande como la, como la existe en España. Populismo cuyo rostro ha rejuvenecido en Europa en los últimos tiempos, igual que la pobreza. 7 y 22, 6 y 22 en Canarias. El I can't breathe, no puedo respirar, de George Floyd antes de morir, permanece en nuestra memoria, ¿verdad? La familia de ese hombre afroamericano que moría a manos de un policía blanco va a recibir una indemnización histórica. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. La ciudad de Minneapolis pagará a la familia de George Floyd, el hombre negro asesinado por un policía blanco hace casi un año cuando era detenido, 27 millones de dólares. La compensación más grande que han recibido hasta ahora los herederos de un afroamericano muerto a manos de las fuerzas del orden norteamericanas. Floyd murió cuando era arrestado el pasado 25 de mayo por el agente blanco Derek Chauvin, que colocó su s rodilla s sobre el cuello del detenido durante casi nueve minutos. Sus gritos de no puedo respirar dieron la vuelta al mundo y provocaron una serie de disturbios y protestas raciales en Estados Unidos. Que Donald Trump quiso apagar desplegando a la Guardia Nacional y a otras fuerzas militares en docenas de ciudades del país para fortalecer su imagen como presidente de la ley y el orden. El acuerdo con el Ayuntamiento de m i n n e a p o l i s se ha producido en medio del inicio del juicio contra el agente Chauvin, que es juzgado de dos cargos de asesinato y de homicidio involuntario. Esta semana se ha iniciado la selección del jurado y los primeros testimonios del caso comenzarán el próximo día 25 de este mes. Este fin de semana ya está abierto el Caminito del Rey, esa maravilla natural situada en la provincia de Málaga. Después de varias semanas de obligado cierre por la pandemia, las pasarelas colgantes adosadas a las rocas del desfiladero de los Gaitanes vuelven a ser recorridas por el público. Que visita este enclave, Onda Cero Málaga, Isabel Naranjo. Un enclave, Juan Diego, que ha pasado de ser el sendero más peligroso del mundo a uno de los principales atractivos de la provincia de Málaga, ubicado en el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes, con una longitud de 3 kilómetros y una anchura de apenas un metro, y cuya parte más conocida es el Voladizo, una pasarela colgante a una altura de 105 metros del suelo. La reconstrucción del caminito del Rey ha supuesto todo un revulsivo para la zona desde que. En 2014 la Diputación de Málaga iniciase el proceso de adjudicación de las obras de restauración de este enclave. Desde su apertura en el año 2015 ha recibido una media de 300.000 visitas anuales y un cómputo global que se acerca ya a los 2 millones de visitantes. El Caminito del Rey, por cierto, está a la espera de recibir respuesta a su candidatura para ser reconocido Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Enseguida vamos a descubrir algo nuevo de este viejo continente. Hola, soy José Luis Aras y yo también siento las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Y quién no?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 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, es la hora del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos explica desde Bruselas en un minuto cómo está ahora mismo la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. De tal forma que ustedes comprenderán por qué suena esta canción de desamor. El Reino Unido y la Unión Europea cada vez se están pareciendo más a esos matrimonios recién divorciados que solo le ven defectos al otro, pero a pesar de haber terminado todo el papeleo ya, todavía tienen que verse todos los días las caras porque no se ha inventado todavía la maquinaria que permita mover continentes o islas. Las tensiones, mientras tanto, se van acumulando. Un día el Reino Unido humilla a la Unión Europea no reconociendo a su embajador en Londres o incumpliendo unilateralmente el protocolo aduanero de Irlanda del Norte. Y otro día Bruselas. Amenaza con procedimientos legales por violar el acuerdo del Brexit y acusa a Londres también de impedir que Asazeneca t r pueda cumplir con sus compromisos con la Unión Europea al no permitir la exportación de vacunas. Con un golpe de humor británico, Boris Johnson ha convocado al embajador de la Unión Europea para transmitirle su protesta formal. Pero si no reconocen su rango de embajador, ¿cómo lo va a convocar? Se han dicho al otro lado del canal que con intención. Le han enviado no a la primera figura de la representación europea, a la segunda. En definitiva, que convivir con Gran Bretaña en la Unión Europea fue un ejercicio continuo por ambas partes de contención. Firmar el acuerdo de salida fue un verdadero parto, pero convivir tras el Brexit se está anunciando como una experiencia ridículamente complicada. All by myself, completamente solo, se llama esta canción. Para dejar de estar completamente solo, hay algo ideal. Tecnoticias Fin de Semana. Es una manera de vivir la radio, mamen. Escucharla, escuchar esta cadena Onda Cero en cualquier lugar del mundo, así de fácil. Y de llevar un montón de gente contigo a todas partes, Juan Diego. ¿Qué me estás contando? Por ejemplo, te pueden llevar a ti, ¿cómo? Pues t e c l e a n d o w w w o n d a Cero en el ordenador. Qué fácil, ¿no? Madre mía. ¿Te parece fácil? Bueno, me parece facilísimo. en v e r d a d e súper s fácil, diría yo. Si te es complicado, no pasa nada. Descárgate la app, es gratuita. No, Solo que tienes es. que clica... cliquearlo. Cliquearlo, así Bueno, y además puedes disfrutar ahora mismo de ese especial, menudo especial. Tenemos titulado COVID, un año de alarma en nuestra、bueno. página web. Da gusto verlo. Es que, ¿cómo pasa el tiempo, Juan Diego? ¿Cómo pasa el tiempo?、Me、ha pasado un año. El esfuerzo de los servicios informativos de Onda Cero y de Onda Cero Multimedia condensado en ese especial COVID. Un año de alarma. Hay una red social que nos interesa mucho para contactar con los oyentes. Manen, se llama Facebook. Sí, ahí lo que tienes que poner es noticias fin de semana Onda Cero en el buscador. Hazte amigo nuestro, danos un like, c o m é n t a n o s lo que quieras, c r í t i c a n o s sé educado, haz lo que te apetezca. En definitiva. Así de sencillo. Y si quieren conectar los oyentes a través de Twitter, ¿tenemos cuenta? Sí, ahí somos noticiasfds. ¿Noticiasfds? ¿Why? guay, Pues porque somos noticias fin, fin de semana. semana. La tercera, three, red social es la de las fotografías, Instagram. Guerrero-Juandi. guión b a o j ¿Sabes que ya hay mucha gente que te llama Juandi a partir de, de poner el nombre en. o no, hablan de ti, mal hablan de Juandi. Claro, es que estas cosas ¿Cómo son b u e n a La radio es tan familiar. Y además, mamen, tenemos nuestra playlist en Spotify con toda la música que suena en Noticias Fin de Semana. De Carrerilla Noticias, FDS, Canciones 20-21, 5 horas de música. Qué pasada, ¿eh? Esta película de la que hablamos ahora no ha pensado en jubilarse, pese a que acaba de cumplir 65 años. Es un western que está considerado como una obra maestra del séptimo arte. Su protagonista, su guión, su fotografía. Hay secuencias que han influido tanto en directores como George Lucas que podemos decir que las han copiado. Merece la pena disfrutarla hasta el final. De su hora y 55 minutos de duración, porque el plano final del filme es mítico en la historia del cine. Mamen Rodríguez a s t r e nos desvela todo lo que no sabíamos de Centauros del Desierto. En el plano final, uno de los más bellos de la historia del cine, John Wayne, totalmente resacoso, se agarra al brazo mientras ve cómo todos entran en casa. Hermoso y sutil homenaje al actor de w e s t e r del cine mudo. o m o y a l e El hijo pródigo. ¿Cuándo has vuelto? Te tomaré juramento. Un hombre solo puede prestar juramento una vez en su vida, reverendo. Tanto le gustó el personaje de este antihéroe que nunca será feliz que le puso su nombre a uno de sus hijos. El teniente Gringil, señor.、Mm -hmm. ¿Y qué es lo que desea saber su papá? Otro de sus vástagos también aparece en el film. Es el joven teniente Gringil. De villa no te acuerdas. Soy m a r t i n tu hermano. Rezaba para que vinieses y me llevaras contigo. Ya es demasiado tarde. Natalie w o o d su sobrina, iba al instituto por aquella época. Durante el rodaje, sus compañeros iban a recogerla a la puerta. Imaginen el alboroto entre sus compañeras. Es tarde. Ahora es una india más. Tengo que traerla a su casa. ¿Y qué vas a traer? Una india criada en el odio a nuestra raza y enamorada quizá del asesino de alguno de nuestros. s c l a u r i a i t a l l a por favor! ¿Sabes lo que hará Ethan si tiene ocasión? Meterle una bala en la cabeza. En la película es medio india y mantiene buena relación con los navajos. En la vida real, los indios. Consideraban que era un poco fresca, ya que las navajo iban tapadas de los pies a la cabeza y a Natalie le encantaba tomar el sol en traje de baño. f o r que era la elegancia personificada al descubrirla y ver que el sol tostaría su blanca piel y no habría diferencia con la cobriza de los indios, le gritó: vete a cagar en tu sombrero. Te lo pregunto como explorador del estado soberano de Texas. La crítica la definió como decepcionante. Años después fue considerada una obra maestra que ha inspirado a Spielberg, a George Lucas. A Martin Scorsese y el desenlace de Breaking Bad. Los planos de Monument Valley, da igual que los sitúen en Texas, son de una belleza sin igual. Podrían tomarte por un mestizo. No del todo. Una octava parte de sangre Cherokee y lo demás de galés e inglés, por lo menos es lo que me han dicho. Fue Ethan quien te encontró chillando debajo de un árbol después de perder a los tuyos. Una casualidad, créeme, no tiene la menor importancia. En la actualidad hay quien la consideraría políticamente incorrecta. Voy a ver si mato un par de gallinas antes de cenar. Vaya, van acortando los días. Lucy, no enciendas la lámpara. Nos basta con esta luz. Los atardeceres, los crepúsculos y los amaneceres realmente espectaculares. ¡Marta! ¡Marta! Una historia de amor imposible, de miradas y de vacío interior, de no echar raíces ni de crear vínculos afectivos estables, de estar constantemente buscando Ítaca. He visto a Lucy. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba. Lo que viste no era Lucy. Lo que viste fue un pelele. Vestido con las ropas de l u c y Busquen en internet y verán un reportaje de cómo se hizo la película de los primeros Making of de la historia del cine. His 7 y 33, 6 y 33 en Canarias. Dentro de unos segundos va a llegar nuestra revista de prensa. <where> Guerrero.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 Síguenos en Twitter en noticiasfds. Sí, sí, sí, la revista de prensa ya está aquí. Vamos con los titulares de La Razón, mamen. Mira, dice: el Partido Popular salva Murcia y deja arrimadas en el abismo. La foto de portadas para el presidente de Murcia, para Fernando López m i r a s la vicepresidenta Isabel Franco y la diputada de Ciudadanos. Valle Minguez l tras la rueda de prensa que ofrecieron ayer. Ayuso dice la razón, se queda sola ante el vértigo de las urnas. El p SOE vuelve a confiar en Gabilondo y Vox no aceptará quedar fuera del gobierno. Si、sí, hay pacto, Borras se estrena en el Parlamento con un alegato soberanista. Miles de dosis de AstraZeneca paralizadas en cinco autonomías y las ayudas llegarán a las pymes y autónomos a finales de mayo. En el diario El País, el PP se apoya en transfugas de ciudadanos para seguir gobernando Murcia. Las ayudas directas a empresas irán de 3.000 a 200.000 euros. Cinco autonomías dejan de pinchar dosis de un lote de AstraZeneca. Detesto los actores, me da fatiga. Ese lodazal de egos, lo dice Angélica Lidl, autora y directora teatral. Y El Cirano transformó un instituto. Pablo Gutiérrez novela su experiencia en Sanlúcar de Barrameda. El mundo, la foto de portada que prefiere s la del Parlamento de Cataluña, Borrás junto con t o r r a y Pera Aragonés. El Partido Popular. Tumba en Murcia, la OPA de Moncloa y sentencia arrimadas. Las ayudas directas solo cubrirán la mitad de lo perdido en la crisis marlasca, que culmina su venganza contra de los cobos y le impide ser general. Y el rey emérito a sus amigos. Una vez más me dicen que no es el momento oportuno. Juan Carlos I retrasa su regreso ante la petición de Zarzuela de elegir fechas mejores. Son menos 24. El periódico de Cataluña, las empresas solo tendrán ayudas directas si no cierran en un año. Se les prohibirá repartir dividendos, pero no estarán obligadas a mantener empleo. Estreno con desafío al Estado. Laura Borrás debuta en el Parlamento y avisa de que en este mandato hay que avanzar hacia la independencia. El PP se vale de transfugas de ciudadanos para frenar la moción en Murcia. y... Cataluña retira 2000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. ABC abre con una encuesta. Ayuso se come a ciudadanos y tendrá amplia mayoría con Vox. El PP dobla el resultado de 2019 de 30 a 57, entre 57 y 59 escaños, y deja sin representación a los de Arrimadas. El Partido Socialista se estanca y no logra beneficiarse de la desaparición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Arrimadas planteó hace un mes a Aguado. Romper con el Partido Popular. Le trasladó su plan de mociones en cadena y en Ciudadanos Madrid le advirtieron de que Ayuso convocaría elecciones si Murcia iba primero. No se olvidan de Alfredo Fraile, Juan Diego, que murió ayer víctima del coronavirus. El retrato más íntimo de este señor José María García recuerda al e x m a n a g e r de Julio Iglesias, fallecido ayer a los 78 años. Mineápolis, que indemniza con 27 millones de dólares a la familia de George Floyd. Y los médicos avisan de que si la ley de eutanasia se va a aplicar sin garantías mínimas. La vanguardia del PP desmonta la censura en Murcia y aboca a ciudadanos a una crisis. Borras abre la legislatura con un mensaje de choque con el Estado y el Gobierno aprueba ayudas de hasta 200.000 euros para pymes y autónomos. ¿Y colorín colorado, qué más has encontrado, María del Carmen, en los suplementos y periódicos de este sábado? Me he encontrado con una profesión, Juan Diego. No ¿Cuál? la conocía. A ver. a ver si te gusta por si、sí. en algún momento decides dejar el periodismo. La p r á c t i c a Ita O'Brien y se dedica a, ver, que lo encuentre, que ahora, a ser coordinadora de, de la intimidad. Coordinadora de la intimidad. Sí. Vamos a ver s i g n a r s más datos para que yo comprenda en qué consiste. Los、este. coordinadores de la intimidad, como la británica Ita O'Brien,、eh, su trabajo consiste en actuar como intermediaria entre directores, productores y actores, determinar cuáles son los límites de estos últimos a la hora de grabar desnudos. ...o Momentos íntimos y corea, coreografiar al detalle escenas para obtener el s s sexo, c c e de n a a para r obtener o el mejor resultado posible. Sin duda es un trabajo complejo, claro, porque inquietante、eh, Sí, fíjate. y comprometido, diría yo.、Sí. ¿Qué pregunta se hizo ella una vez? Por ejemplo, ¿qué pasa si un actor tiene una erección en mitad de un rodaje? La verdad es que no me lo había preguntado hasta ahora, pero sí. ¿Qué pasa? a w h y reason? Dicen, ¿What、no、es... happens? <risa> I am flipping. <risa> a ver. ¿Qué haría la. Saludaba al hombre <risa> tranquilo, por favor. Ay, el、no、hombre tranquilo. Cada vez que dices I am flipping me acuerdo. Bueno, dice que no es apropiado estar en el espacio de trabajo con una erección. No, claro que no, evidentemente. O sea, Así que este es uno de los momentos en el que le digo a los actores que pidan una pausa. <risa> claro, claro. Madre、claro,、mía. es normal, claro.、Sí. oye, por eso es una solución buena. ¿eh? Ella, es decir,、sí. cinco minutos, chicos, nos tomamos cinco minutos. A、claro. ver si eso. En fin, todo、ah. lo que sube, baja. No sé. Vamos a ver. Qué barbaridad. Incluso ella es capaz de ver que se va a producir ese momento, ¿sabes? Sí. Y entonces les dice: antes de que ocurra, tú tienes que mirar al director y、mm. decirle: Stop, stop, stop. Lo que debe ser peor en esos momentos como director sería decir. Corten. Un saludo, por cierto, a Celso, el hombre tranquilo, que es a quien tú te querías dirigir por el I r o n Flipping. ¿sabes? Sabemos que siempre nos está escuchando. Bueno, ella te ayuda a concentrarte mientras estás en esos, sí, sí, vamos, en esos bailes. Que si el director dice corten, puede pasar cualquier cosa. Dice, obviamente, nunca vas a, vas a ver un pene directo, pero. Has de ver la acción, claro que、claro, sí.、Claro, claro. Y por ejemplo, pues、eh, te ponen a. ¿Has visto Gentleman j a c k Es una serie, bueno, que está ahora muy de moda. Y entonces. La verdad es que la, no, pero. La, vamos, la actriz, ¿Para qué te voy a mentir? La actriz que mantiene unas、eh, escenas de sexo l é x b i c o pues dice que esta chica le ha ayudado mucho en sus coreografías y en, en concentrarse ella. Y en no pensar en lo que tienes、mm. abajo o arriba.、Nunca、Leeré con detenimiento、sabe. este reportaje para ver si. Como, Oye, dice que es físicamente me... agotador, Juan Diego. No me e x t r a ñ、claro, a claro, claro. Hacer una escena íntima hasta el orgasmo una y otra vez. Claro. demasiados cortes, ¿verdad? Muchos cortes, claro, claro.、Sí. voy a leer con detenimiento el reportaje para ver si. Dice, así、no、que recomiendo a los actores que calienten antes, que... no en el sentido en el que lo estás pensando. No, no, no, yo no estoy pensando, nada, <risa> <risa> Especialmente la pelvis y los hombros. Eso es lo que hay que calentar, ¿no? Sí, eso es lo、Bien. que tienes que, que calentar. Y luego, claro, es muy importante porque, claro,、mm. nunca están en contacto. Siempre hay un cojín entre el actor. El otro actor, el actor y la actriz, o la actriz y la actriz.、Ajá. Hay cojines,、eh, barreras en los genitales y ciertas técnicas.、Eh, bueno, pues para que no haya. Bueno, voy a cambiar Vamos, de tema. Vamos, que el reportaje no tiene desperdicio. <risa> no no tiene ningún desperdicio. Lo, Pero oye, no, de no, no está mal. Tú, mira, esta es Rita, esta es la escena. v e s sale incluso una sí, foto bien,、no、de los actores、sí. eh, entre cojines uno encima del otro、claro. y Rita ahí coreografiándoles. No, no, el papel de Rita se antoja decisivo. Yo voy a ver si encuentro el curso. <risa> Tú vas a mirarlo.、Sí. Ya si eso ya me comentas un poco.、Vale. ¿Qué ¿Más? más has hallado? Sí, porque te vendrías conmigo. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor aprendo mucho. Siempre hay que estar dispuesto a aprender. En La Razón has visto algo especial, ¿no? En La Razón he visto un planazo para la tarde del sábado. Sabes que la semana pasada se emitió la entrevista de. que lo comentamos aquí, ¿no? Que iba、sí. a dar mucho que hablar, la de Meghan Markle、sí. y, y su marido. Eh, que ha acusado a la familia real de. No me digas que la podemos ver en la tele esta sí, tarde. Este sábado. Esta tarde. Fíjate qué planazo. ¿En un Antena, planazo Antena 3. Sí, un planazo、Madre、de、mía. sábado real en Antena 3. La cadena de A3 Media estrena hoy en exclusiva la entrevista de Meghan y Harry precedida. Por dos películas sobre su historia de amor. Eso sí que es、eh, tener visto. Esa tarde de palomitas. Sea, fantástica tarde. Sí. Enganchado. Después、claro. de pasarla ayer comiendo palomitas toda la tarde v i é n d o lo de Murcia, hoy la pasamos con la historia de Seguro, amor de m e g a n y vamos, de Harry. Vamos, estoy convencido. Bueno, pues. Sabes, tanto que hablar la entrevista que, claro, hay que verla en condiciones. Dicen los que saben que el objetivo de Megan h es de derrocar a Carlos. Pobre Carlos. e s n todos a por él. Y nunca va a llegar a rey este hombre.、No. Este paso, qué barbaridad. Es que dijo él, el,、eh, Harry, dijo: Me siento realmente decepcionado con mi padre. Es como, ver, es como ver a Kiko Rivera y a la pantoja, pero en Royal. Ah, sí, mira, fíjate. Sí, sí? Sí, sí. ¿En versión royal? <risa> y, y hablando con acento inglés, ¿no? Claro, c s o muy British todo. es p e c t a c u l a r v Es que bien viene aquí lo del I am flipping. Claro. No, claro. Dice: Me siento realmente decepcionado con mi padre porque él ha pasado por algo similar. Sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto. Claro. Lógicamente, Archie es su nieto, es el, el hijo de su hijo. O sea, ya、sí. está, eso está claro.、Sí. Mira, hablando de que Archie es su nieto y que él es su hijo, hijo de su hijo, mira, bueno, e s p e r a r y a terminar primero con esto. Dice, pero hay、vale. mucho dolor, al mismo tiempo siempre lo querré, pero hay mucho dolor y arreglar esta relación seguirá siendo una de mis prioridades. O sea, le atiza, pero luego le dice que. Planazo, planazo esta tarde en Antena 3. Y mañana por la noche en la sexta, que también la emite. Hablando o sea de que hijos. Cada y... uno puede elegir la hora y la cadena a la que mejor le venga. Que ¿Te que tiene mejor mañana、premium? por la noche? Hombre, yo soy premium. Entonces、lo、la puedes ver que, cuando quieras. En player, por supuesto. Claro, es como, es como teclear、claro. www.onda0.es. Pues búscalo en.、Pero、vamos en... a ver, por menos de 3 euros al mes, ¿cómo no voy a ser premium? Vamos a ver. Que no me da tiempo a verla o que quiero volver a verla, me voy a tresplayer premium, por supuesto. Y mañana por la noche me voy a las sextas. Yo tengo ganas de, de verla porque no he podido verla entera esta tarde. Oye, ¿Qué más? O porque te ha gustado mucho. Hombre, quieres... porque me apetece muchísimo y me encantaría verlo. Que hablando de que Archie es su nieto y que、Bien. él es su hijo, Bertino Sborne dice: Estoy convencido de que no tengo ningún hijo secreto.、Mm. Estas afirmaciones. Estas afirmaciones,、mm. como diría mi madre,、mm. nunca digas eso.、Mm. No vaya a ser que, ¿no? Tú、mm. piensas igual, ¿no?、Mm. Ya. No、bueno, a o n q u e oye, si él dice eso, a lo mejor. Yo, porque que... recuerdo que alguna vez me lo has comentado tú, esto de、sí. que tu madre decía sí, que no, esta sí, cosa. Sí, no. Sí, claro,、pues、es que Mi madre es una sabia, era una sabia. e s o sigue、sí. siendo. Pero yo no、claro. entiendo por qué. O sea, si él está convencido. Ya, ya, why reason, ¿no? Why reason. Ya, bueno, él, él s a b r á dónde ha estado y、ah, dónde no, no, no ha estado. Aquí cada uno. Aquí cada uno sabe dónde ha estado y dónde, dónde ha estado. Ahora, lo que sí está claro es que q u i é n sabe si ha habido un tenido niño o no, siempre es evidentemente la otra parte, no él. En este caso, la señora. O señorita con la que ha estado la mujer. Oye, la, habla de todo, ¿eh? La joven. De Irene la... Montero. Dice: Es ministra de Igualdad por ser la mujer del vicepresidente. Debería estar calladita. Sí, la tiza, te queda un minuto y medio todavía, a ¿eh? Cuidado, o ¿eh? Puch de Mon. Dice: tiempo, Es ¿no? un folclórico que vive en Bélgica y al que solamente le falta una peineta. ¿Un folclórico? <risa> Me ha dejado de pedir a esta definición. Luego, como le debe ver muy guapo quien hace la entrevista,、eh, pues le pregunta: ¿utilizas cremas y productos de belleza? Y la respuesta es. ¿Qué crees? Que se lava la cara con jabón por la mañana. Dice, la verdad es que no me he puesto una crema en mi vida. Toma ya. Podía haber respondido para nada. Y sin embargo,、nada. ha entrado en detalles. Sí. Oye, pues ha estado francamente bien todo lo que nos has contado. ¿Cómo has acabado en alto? Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Mañana ya lo rematas y eso, ¿no? Vale. Vamos a, vamos a tener que hablar de lo que, cuando dices minuto y medio, sí, realmente, ¿sí? si son 90 segundos o no son 90 Quedan segundos. Quedan ahora mismo 10 segundos, pero es que yo creo que te despidas de los oyentes con un saludo afectuoso, con esas palabras tuyas que solo tú sabes entender. Con、cada. este verbo que me caracteriza: adiós. s i motor y mes. Adiós, pero no te vayas, que con Gaby tienes que leer los titulares, ¿eh? Bonita. Vamos a ver, ocho menos cuarto, siete menos cuarto en Canarias y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Diego. Anoche comenzó la jornada número 27 en Primera División con la victoria del Levante sobre el Valencia en el d e r b i de la Ciudad del Turia por 1 a 0. Gracias al tanto marcado por el delantero valenciano Roger Martí. Bueno, pues sienta muy bien, ¿no?、Eh, un d e r b i siempre es especial.、Eh, conseguir tres puntos hoy aquí, la verdad que era muy importante para nosotros. Después de, de la semana que hemos tenido, ¿no? Pues creo que hoy se ha visto que, que el equipo ha hecho Borrón y cuenta nueva.、Eh, volvemos a, a la senda de la victoria y es muy importante para nosotros. El Levante que sube hasta la octava posición con 35 puntos, mientras que el Valencia se queda décimo segundo con 30. Su entrenador, Javi Gracia, decía esto tras el choque. En estos momentos, pues nuestra realidad es la que, la que se ve. Y la que dice que, bueno, que a diferencia en el día de hoy, a diferencia de las últimas salidas, el partido de hoy no se ha perdido por falta de actitud. Y esta noche juega el líder, el Atlético de Madrid. A las 9 visita el Getafe en el Colisoma Alfonso Pérez, recupera a Simeone, a j o s é m a Jiménez y al mexicano Héctor Herrera. El central uruguayo podría jugar de inicio en defensa con s a v i c h y Hermoso y en punta podrían formar. La dupla de Luis Suárez y Ángel Correa. Simeone hablaba en rueda de prensa sobre la situación de que su equipo vaya ganando en un partido y en cierto modo se eche a defender. Yo creo que normalmente es una inercia, ¿no?、Eh, no, no he visto muchos partidos que un equipo gane 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 y el equipo que va ganando ataque los últimos cinco minutos. Normalmente se ve que el otro equipo empuja en búsqueda de. De, de un gol que está muy cerca de ese gol, y bueno, y aparece ese 4 a 2, o no aparece, o aparece ese 3 a s、eh, Fútbol, es fútbol y normalmente suele suceder, por más que uno siempre busque sentenciar ante s los partidos y obviamente tener la comodidad que a ustedes les encantaría que los partidos terminen 4 a 0, 5 a 0, pero en la Liga Española es difícil. Y el Real Madrid recibe a las 4 y cuarto de la tarde en el Alfredo Di s t é f a n o al Elche. No han entrado en la convocatoria ni Álvaro Odrio Zola por un problema en los aductores, ni Marcelo por una sobrecarga en su pierna izquierda. Las buenas noticias, eso sí, para los de Cidán son el regreso de Sergio Ramos tras 10 jornadas sin ir convocado y con esa operación en el menisco mediante, y el regreso también de e d e n h Azar. d Sobre el belga, se pronunció en rueda de prensa z i n e d i n e z i d a n e Tiene un contrato largo y yo creo que es un jugador que cuando se va. Poner bien de puta madre lo va, lo va a hacer, lo va a ser impresionante. Yo estoy convencido de eso. Y, y, y yo, como soy positivo, yo y, y ahora hablo con los, los, los nuestros aficionados. Es verdad que puede tener a l g u n o s dudas, pero bueno, un jugador cuando tiene lesión, cuando tiene cosas、eh, que no está 100% es muy, muy, muy complicado. Pero seguro que él lo va, lo va a hacer de muy bien aquí. Además, dos partidos en primera división más para hoy, a las 2 de la tarde, a la vez Cádiz y a las 6 y media, Osasuna Real Valladolid. En segunda división, ayer comenzó la jornada número 29 con dos partidos: el empate a uno entre Cartagena y Ponferradina y la victoria en Vallecas del Rayo sobre el Real Zaragoza por 3 a 2. Los maños desperdiciaron una ventaja de 0 2. Para hoy, a las 4 de la tarde, fue Labrada Las Palmas, a las 6 y cuarto, Girona Lugo, a las 8 y media, Castellón Sabaday. Y a las 9 de la noche en a n d ú b a Mirandés, español. En baloncesto, Euroliga, ayer victoria de Basconia 78 a 71 ante los alemanes del Bayern y también victoria de Valencia b a s k e t ante f e n e r b a h c e por 66 a 52. En tenis, hoy tenemos dos españoles con un título en juego. El castellonense Roberto Bautista jugará la final del torneo ATP 250 de Doha frente al georgiano Nicolás Basilasvili después de derrotar ayer 6-3-6-3 al ruso Andrei Rublev. El partido Será a las 4 de la tarde. Además, Garbiñe Muguruza disputará la final del torneo w i t a m i l de d u b a i tras derrotar en semifinales a la belga Mertens en dos sets y se enfrentará a la checa Bárbara Kretschikova, también. A las 4 de la tarde, hora española. Y en Fórmula 1, puesta de largo de la temporada con los primeros test en Bahrein. Ayer debutó Carlos Sainz con el Ferrari, con buenas sensaciones además porque hizo el quinto mejor puesto. Y hoy debuta con Alpine el asturiano Fernando Alonso. Y un apunte de MotoGP a dos semanas del inicio de la temporada en Qatar. No está claro si Mar Márquez estará en la parrilla de MotoGP. Sí es seguro que su regreso está más cerca que nunca. 14 semanas después de su operación en el húmero derecho, Márquez ha pasado una nueva revisión satisfactoria y tiene ya el permiso para poder subirse en una moto casi 8 meses después. 8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez a s t r e El Partido Popular frustra la moción de censura en Murcia al desmarcarse tres diputados de Ciudadanos. Los tres se incorporan al gobierno de López Miras en Onda Cero. García e g e a ha acusado a Pedro Sánchez de intentar asaltar Murcia a la desesperada. El p SOE se desvincula del fracaso de la moción de censura y reprocha a rimadas que no controle su partido. La presidenta del Partido Naranja convoca una reunión d e la dirección el lunes, mientras que el portavoz Edmundo Mal llama mafioso al Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia de De Madrid decide este fin de semana si hay adelanto electoral en la región el 4 de mayo. El Partido Socialista repitirá candidato Ángel Gabilondo mientras que Ignacio Aguado irá a las primarias de Ciudadanos. Laura Borrás, nueva presidenta del Parlamento, se compromete a proteger la Cámara de posibles injerencias del Estado. Esquerra y Juntspercat afrontan ahora dos semanas de negociaciones sobre la investidura de Pera Aragonés como presidente de la Generalitat. España sigue adelante con la vacuna de AstraZeneca al considerarla segura. Cinco comunidades autónomas han retenido los sueros que les Quedaban de un lote de esa farmacéutica. La policía de Bolivia detiene a la expresidenta interina del país, y a n i n e Áñez, y a varios de sus ministros. Se les acusa de terrorismo, sedición y conspiración por su participación en la ola de violencia en el país tras las presidenciales de 2019. La ciudad de Minneapolis aprueba un acuerdo civil por 27 millones de dólares con la familia de George Floyd. La muerte de este afroamericano a manos de un policía desató una ola de protestas raciales que sacudió a Estados Unidos.、Y、en cuanto al tiempo, hoy se prevén lluvias en Galicia. Cantábrico, Navarra y Pirineo Occidental. En Baleares y el resto de la península, pero dominio de cielo poco nublado, no así en Canarias, con nubes sobre todo en el norte. Las temperaturas máximas suben en, en el noreste peninsular, bajan en el sur del área mediterránea y se mantienen sin cambios en el resto del país. Les voy a decir una cosa. O mejor que se la diga Carlos Alsina. Les voy a decir una cosa. La memoria a veces nos traiciona, a veces nos hace daño y a veces nos protege. De aquel fin de semana como este de hace un año, no guardo, créaselo usted, un recuerdo demasiado nítido. Es un recuerdo con poca definición, como los televisores de tubo de los años 80. Sé que echa el día en la redacción de nuestra cadena con Juan Diego Guerrero, esperando los dos a que el Consejo de Ministros aprobara el decreto del estado de alarma. Se había adueñado del relato informativo una palabra, confinamiento, que significaba prohibido salir de casa. Pero faltaba conocer la letra pequeña. ¿Qué haríamos para ir a trabajar? ¿O es que no teníamos que ir? ¿Qué haríamos para ir a comprar? Habíamos visto ya los supermercados con los carros llenos de huevos y de papel higiénico hasta la bandera. ¿Y en qué se traducía eso de prohibido circular por las vías públicas? Recuerdo la eterna espera de aquel sábado. Con la filtración de un borrador de decreto que luego resultó que no era el bueno, recuerdo leerle aquel decreto íntegro a todos ustedes, los oyentes de nuestra cadena. La lista de excepciones a la prohibición general. El protagonismo inesperado de las peluquerías, declaradas actividad higiénica esencial, y el protagonismo de los perros, porque mencionó Sánchez en la rueda de prensa tardía y de su propia cosecha que sacar a pasear al perro sí estaba permitido. ¡Ay,、ah, recuerdo! Y Juan Diego, seguro que tú también lo recuerdas. Que cuando bajamos a comer algo a la cafetería de esta radio, porque entonces aún había, aún estaba abierta, coincidimos con los compañeros de informativos de Antera 3. Dos de ellos llevaban puesta la mascarilla. No le diría a usted que nos parecieron marcianos, pero sí que llamaban la atención precisamente por llevarla. Luego ya ve, la mascarilla se quedó a vivir entre nosotros y los guantes de látex. ¿Se acuerda usted de los guantes de látex? Los guantes, sin embargo, decayeron. Dos días antes habíamos hecho más de uno desde las calles de Madrid. Para contar cómo era una ciudad distinta a todas las demás, decíamos entonces, porque se había prohibido visitar a los mayores en las residencias y llevar a los pequeños al colegio. Se llenaron los parques de niños y de abuelos, y nos parecía aquella mañana más peligroso que se juntaran en el parque a que estuvieran juntos en el interior de sus casas intercambiando aerosoles. ¿Qué sabíamos entonces de los aerosoles si pensábamos que eran los sprays que dañan la capa de ozono? La memoria a veces nos daña, a veces nos traiciona y a veces nos protege atenuando los recuerdos más graves y anteponiendo estos otros más llevaderos.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 Bono Box y al que ponen música, Larry Mullen Jr. en la batería, Adam Clayton en el bajo y The Edge en la guitarra infinita. La banda irlandesa U2 publicaba el que es su mejor álbum para muchos de quienes amamos su música hace 33 años, los que ha cumplido esta semana. En ese disco de Joshua Tree aparece este I still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que estaba buscando. Porque Cabafis tenía razón.